Vamos a charlar con el diputado de la UCR de la provincia de La Pampa, Abel Zabarot. Abel, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bien, bien. Eh, Abel, queríamos hablar con usted por el tema de tierno y estas declaraciones también que ha hecho el ex eh, subsecretario de lucha contra el narcotráfico, Luis Correa. Eh, eh, usted ha presentado un proyecto pidiendo informes por, por esto último. Sí, yo, nosotros presentamos en realidad todo lo que y también... El, el bloque de, de Cambiemos, porque estamos preocupados porque cada vez que se va un funcionario de esa, de esa área y sobre todo de este tema tan eh, complejo que es la lucha contra el narcotráfico. Vemos concretamente denuncias cruzadas. Cuando se fue Isaguirre allá en el año 2016 pasó lo mismo. Ahora que, que se va a Correa también pasa exactamente lo mismo y pareciera ser que entre la, la gestión política y la policía de La Pampa Claramente hubo en todo este lapso y en todo este tiempo una, una disputa eh, muy fuerte que parecía, y todos lo conocíamos, el ámbito político, pero claramente se reflejó a partir de la ida del, del exministro tierno. El tema es que en el medio estamos todos nosotros, está la seguridad de la provincia de La Pampa, y nada menos que uno de los que más importantes, que es la lucha contra el narcotráfico. Entonces eh, tiene que ver básicamente con eso. Eh, eh, sorprendieron, bueno, las, las declaraciones que hace Correa, porque ustedes marcan que se contradice con lo que dijo cuando fue a la legislatura. Sí, él dijo como que todo estaba en, en apariencia, estaba todo bien, que había una, una lucha coordinada de la policía de la provincia de La Pampa, y obviamente el Ministerio de Seguridad respecto a este tema. No nos olvidemos que acá, en lo que es en materia de narcotráfico, se habló de que había 11 campos donde había pistas de aterrizaje y, y, y que nunca supimos, porque además el, el exministro nunca fue a la Fiscalía Federal a prestar declaración, parándose en que era ministro. Vemos ahora que pasa lo mismo, como que la policía trabaja con un tiempo acotado, en forma esporádica, en esta lucha, y no tiene ni el recurso humano ni tampoco la cuestión de protocolo para llevar adelante esto, con lo cual creemos que, que hay una absoluta desidia en materia de seguridad por parte del gobierno de la provincia de La Pampa, y eh, ya no trasciende al tema de los nombres rutilantes o que estaban a cargo de, de un ministerio como nada menos que como el Ministerio de Seguridad, y desnudar claras que no ha habido política en todo este, este tiempo, más allá que atacar a cuestiones aisladas que tienen que ver o con la nocturnidad, o con el tema del alcohol, o con alguna cuestión, si se queda rimbombante por, por todos los medios, pero el verdadero flagelo, o atacar al último eslabón de esta cadena, que es al consumidor o eventualmente quien puede estar enfermo, y no realmente al narcotraficante, que es el que hace negocios y lucra con la vida de la gente. Eh, en, en el pedido de informe, ¿a, ¿a quién se lo envían? ¿Al Ejecutivo para que vaya un ministro? Al Ejecutivo, y... al Ejecutivo. Ah. Al Ejecutivo de la provincia de La Pampa, que obviamente se lo cita también a Correa que pase al ámbito de la legislatura y también que tome cartas en el asunto de la Fiscalía de Investigación Administrativa por un hecho demasiado grave, eh, donde hay un tema de, si se quiere, hasta de incumplimiento en esta materia, y que va también en línea con lo que pasó hace poco. No, no nos olvidemos que previo a la... A la al pedido del gobernador de renuncia el ministro tierno, del ministro Tierno, también hubo hasta por una cuestión, si se quiere, menor, pero que indudablemente acá hay otras cosas, eh, con respecto al jefe de la policía de la provincia. Con lo cual eh, eh, es de una, de una gravedad institucional eh, más que relevante y no, no cambia esta situación por el, el cambio de nombre solamente. Eh, Abel, ¿qué lectura han hecho eh, de la salida de Tierno ahora? Eh, usted es uno de los más críticos, eh, de las voces más críticas que hay en la legislatura sobre eh, la presencia de Tierno en el gabinete de Berna. La lectura es que Tierno fue en algún momento fue designado para cumplir un compromiso político por lo que había hecho en la, en la ciudad de Santa Rosa. Eh, que por una cuestión electoral eh, se lo mantuvo en el cargo hasta pasadas las elecciones de, del año pasado, las de diputados nacionales, eh, porque contiene aparte de, de, del peronismo y porque me da la sensación de que todo se ve con una visión absolutamente cortoplacista y electoral y no con una verdadera política de Estado como debería ser esto, cuando además con su designación eh, hay señales muy fuertes a los otros poderes del Estado, nada menos que al Poder Judicial de la Pampa, que tenía ya en aquel momento de ser designado condenas, eh, por lo que había sido el abuso de autoridad de los 87 días de su gestión. Por lo tanto, todo tiene que ver con un simbolismo y todo tiene que ver con una política errática en este sentido por parte de, del gobernador Berna en materia de seguridad, ya sea en la designación, pero hoy los hechos están confirmando que no solamente fue en la designación de un ministro, sino también en la política llevada adelante por este ministro. Sí, sí, clarito. Eh, bien, Abel, queríamos tener eh, la palabra suya eh, contándonos a ver, eh, sobre este pedido de informes que ha realizado. Le agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, la palabra del diputado provincial, eh, Abel Zabarote. Han pedido informes al Ejecutivo por eh, la salida de Tierno, la política que hay en materia de lucha contra el narcotráfico, sobre todo a partir de las declaraciones que ha hecho el ex subsecretario de ese área, Luis Correa, el comisario, eh, Luis Correa. Eh,